Patricio Rey, Los Redondos, de Ricota. El Gualicho, o conocido también como Gualichú, o Gualichú con doble W. Suena Gualicho, del disco Último Bondi, en Finisterra, ¿no? Así es. Aquí suena Gualicho, por la otra oreja. Que cuesta armar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 Claro, bueno Y nosotros eh, somos indisciplinados Y nos controlan poco Entonces vamos a la tanda Estás escuchando En la otra oreja Querido Eduardo Me recordé Del cumpleaños Número 10 de la otra oreja Que siempre es bueno Tener otra oreja Para escuchar muchas cosas que a veces olvidamos así que te mando desde México nuestro cariño de toda la familia de Marta de Valentina mío y de todos los compañeros que hacemos este proyecto cultural como es Pentagrama un fuerte abrazo los mejores deseos para estos 10 años y mucho mejor para los próximos cientos de años que cumplirán las otras orejas un abrazote enorme y hasta pronto gracias Modesto López de Ediciones Pentagrama de, de México eh, y tenemos muchos mensajes eh, de eh, que están escuchando Andrea de Buenos Aires Mercedes por supuesto del Sur, Gabriel Cabrejas Norma Moyo eh, Hay, hay muchos muchos oyentes. ¿eh? Eh, Santiago el electricista también dice que es amigo tuyo. ¿Qué dijiste Río? No no sé no sé. Eh, bueno no no no tengo idea. Bueno eh, muy interesante el trabajo de San Pietro. Dice dice Gabriel Cabrejas. Eh, una sociología del ricotero y los pasos que dio la historia banderas en nuestro corazón gracias por otro bellísimo programa eh, gracias gabriel eh, bueno está fernando también maestro de la escuela de, de una escuela en buenos aires eh, claudia salatino isa por supuesto desde la plata no lo una locura, ¿no? Sí, Cristian también eh, Luz desde México Raúl González desde la Ciudad de Buenos Aires Eleonora Ubel desde el Gran Buenos Aires Juan Carlos Cuatordio desde acá, de Mar del Plata bueno, hay muchos, está Pablo Cala desde París en este momento ¿de Colombia o de París? él nos escribe de así ¿no eh. sabías? No, no sabía que estaba en París, sabía que estaba ...recorriendo con... ...con una compañera... ...a propósito de una película... ...sobre un desaparecido en Colombia... ...eso es... ...bien... Eh, eh, ...seguimos con los mensajes... Eh, ...bueno ahí... ...tenemos más mensajes... Eh, ...también... ...del... ...bueno la asamblea sin fascismo ¿no? ...que el... ...el sábado, este sábado en Mar del Plata hacemos un festival para, para repudiar la pintura y hacernos murales, porque hay, eh, hay esvásticas pintadas en, en murales y vamos a recomponernos, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿vamos a los redondos? ¿Sí? La pequeña novia del Carioca. Patricio Rey y los redondos de Ricota. Por la otra oreja. Un día después. și el río quedó al fin quieto You should Espalda hay un lugar allí. año Edu y la otra oreja una alegría siempre escuchar esos sonidos con sentido eh, que nos traigas al zapatismo y a esas revoluciones siempre vivas siempre vigentes eh, es como es una laguna dentro de todo este caos que se vive un abrazo grande y que sigan muchos años más Gracias Mary tenemos mensajes también de... de... De Pachi Gorricho que dice, bien por el programa Ricotero, lamentando la muerte de Marcelo Sanjurjo, baluarte de la música marplatense. Sí, sí, una pena, ¿no? Un buen tipo, eh, fue compañero de, de mi hermano en la primaria y parte de la secundaria. Eh, un tipo muy querido, muy querido. Este bueno, se, se murió, algunos dicen que partió, otros dicen que seguirá. Eh, ...tocando en algún lugar, ¿no? Eh, está Tefi... ...escuchando el programa también... Eh, ...está Genia... ...diciendo que es un programón... ...bueno, eso depende de Darío San Pietro... ...que está presentando su libro... Eh, ...Mimados y Temidos... ...Los Redondos y la Prensa... Eh, eh, de, ...de... ...de qué podés hablar ahora... ...del segundo capítulo del de de libro. libro bueno nada bueno primero decir igual gracias por haber invitado y la oh. gente la verdad que te escucha una masa gente de todo el mundo uh -huh. eh, un gran programa los 10 años así que estoy muy cómodo y me está haciendo sentir bien acá así que, que bueno eh, después eh, se te cobra ¿eh? no, no <risa> seguramente no, como no, en todos no, lados no, no. ¿no? Y, por qué el rock chabón bueno bueno ese es un disparador que, que después de una serie de lecturas cuando estaba haciendo la tesis... y de que después rebusqué a la hora de, de hacer el libro... me sirvió como... como para tratar de entender el fenómeno justamente... de ese pasaje que hay... de los redondos de los 80 al de los 90... sobre todo con el público, ¿no? Ese rock chabón... que, bueno, por un lado fue estigmatizado fue como ninguneado, ¿no? El rock barrial, sí, uh -huh. eh, pero que en realidad era como un término medio confuso y que no se terminaba de definir bien. Si ¿sí? era algo medio rolinga o barrial, entraban la 25, entraban los piojos, entraba la renga, entraba los redondos. O ¿sí? sea, ¿en qué quedamos? Eh, era más que nada una cuestión como de, del estilo musical por un lado, o pero por categorizar al público ahí está. Pero por otro lado y eso es lo más significativo era de una cuestión de la qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la buena cultura, qué es la mala cultura y venía un poco por ese lado. Y bueno, no solamente cierta prensa especializada lo categorizó de esa forma, sino que bueno eh, el dispositivo de control mediático y los medios de información y la otra entidad y el otro actor que es la policía así que ahí tenemos como una complicidad de crear estigmas en sectores de nuestra población eh, eso me trae me trae cierta reminiscencia parece esto noticia de ayer noticia de ayer los redondos por la otra oreja ¿Qué enredando los anteojos con este la, la cuerda que uso con el, eh, del, del anteojo con el auricular y esto se complica pero bueno eh, estamos acá con Darío San Pietro autor de Mimados y Temidos eh, y ¿Y cuál es tu expectativa de este libro? Recién salido, ¿no? Recién salido, la semana pasada, este, una semana hace. Uh -huh. Así que, que nada, nada, era una cuestión de, de ética también, ¿no? De compromiso, de devolver, yo al haber estudiado en una, una universidad pública, una universidad nacional, la de Mar del Plata, así que, nada, es devolverle, ¿no?, a la sociedad una un elemento un producto cultural para que tengan para que lo lean, la, fomentar la lectura, ¿no? Uh -huh. Hay gente que no que no lee muy seguido o hay gente que sí, pero bueno, y ver ver la historia de Los Redondos en relación con a todos estos otros actores que, que estuve nombrando, la prensa, la policía, cómo se conforma la relación entre artista y público, las disputas entre el indio solar y, y ciertos periodistas, un poco las letras, un poco cómo fue cambiando la, la estructura social argentina. Así que bueno, es un análisis complejo eh, que sirve para que la gente lo vea ...miremoslo un poco con tus ojos, ¿no? Como dice el indio en todo un palo... ...para que lo miren con otros ojos... ...y bueno, fueron mis ojos... ...pero involucrados siempre, no desde afuera... ...sino que comprometido y metido... ...el indio decía, para... para ...lo mejor que hay que, hay que hacer... No hay que, ...no hay que entender, hay que participar... ...la experiencia, así que... ...eso es lo mejor que podemos hacer... ...vivir solo cuesta vida. Claro, y algunos decíamos de latir, ¿no?... Hay que latir juntamente Claro, claro, sí, eh, sí, en conjunto Yo he participado de algunos, eh, participado, ¿no? Me contagiaste ese término De algunos conciertos eh, El más masivo que fui, fui en Huracán Ah, claro, en el 94 o 93 sí, hubo dos antes, sí, sí Claro, claro, en el 93 la entonces La prehistoria Claro, hay videos de, de, de Huracán sí. Uh -huh. bueno, y también he participado en Cemento uh -huh. Claro, y en, en el, eh, la casa de Chabán, exactamente, uh -huh. eh, y en un bolichito en Palladium, no Palladium Paladium, sí. claro. Eran los primeros, eran las catedrales del rock, pero de un rock más under más ochentoso, uh -huh. y ese era un público. Pero sonaban iguales, ¿eh? ah sonaban, bien, sonaban bien, bien, igual, bien, bien, bien. sí, bien. sí. Y más allá de la prehistoria, hablamos de la cofradía La Flor Solar uh -huh. con algunos de los integrantes. ...de Los Redondos... Eh, ¿Conociste que... alguno vos, Eduardo, de ahí? Claro... Ahora tengo una entrevista yo, cambiamos eso? Eh, Bueno, en A el ver. próximo programa lo decimos... <ríe> eh, eh, sí, claro... claro. Eh, actuaron... ...como dos meses y medio... ...todos los días... ...en el Teatro de la Comedia Marplatense... Eh, ...había un... ...uno de los... ...de los músicos... ...que era artesano... ...y que hacía carteras de cuero carteras grandes de cuero este que se lo regaló mi mamá mira ah. uno de ellos mira ¿no? qué interesante este Sí, sí. Pero sí, sí, sí, era buena, eso buena gente, una cofradía claro. Maravillosa, vivían en cofradía Claro, era eso, cofradía, sí, sí. eran happenings Antes, sí. eso, la prehistoria Viene de ahí, ¿no? No era un grupo Ya estabilizado Y tradicional de una banda de rodos De cuatro o cinco integrantes, sino que eran No sé, diez, doce bailarinas Gente que entregaba un Eso sí. ya con, lo, con los redondos Pero la cofradía de la Frosolar Solar Era otra otra era agrupación Era y eran muchos músicos Y este, ahí es la primera vez que vi un saxo eh, haciendo rock Porque claro. estaba Alma y Vida, por ejemplo uh -huh. Pero que no, no era muy rockero, ¿no? Claro eh, Pero sí Sí, eh... le da otro tinte, el saxo, bueno, sí. con los redondos Sergio Dawi claro. es impresionante uh -huh. Le da al rock and roll una calidad y una potencia Y un amor eh, muy lindo, muy distinto o sea, Hace sonar la música, ¿no? Uh -huh. Total, Pero hablando de. no, no le vamos a poner ningún. ningún este. ninguna asociación. que lo hagan los oyentes. ¿a quién piensan cuando uno dice vencedores vencidos? Ahí está, los redondos, vencedores vencidos, por la otra oreja. Te tin de no más que blanco, un nudo en tu voz y él sigue como yo, vencidores vencigo. Oh, mi amor, de la alarma. Esas general para la fuerza cruel que atroan ti disturbio. Siempre loca, mi anatómia. De los sobrevivientes, mudo con tu voz, de un siglo como yo, vencedores vencidos. diarios soy un baño turco en paz. Vans mascando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero, ¿qué les quedas Ya sé pero bueno estamos acá aquí con Darío San Pietro eh, presentando el libro mimados y temidos eh, los redondos la y la locura. una locura no sí Río este ahora eh, mmm, te lo cambio por la jirafa es una vaca larga la conoces la jirafa es una vaca larga sí bueno este te lo cambio en un ratitito eh, gracias Darío por, por compartir y quedamos para Julio dale dale ¿eh? en ¿Sí? las vacaciones cuando tenga vacaciones la cuando, docencia cuando se vaya eh, Pablo Gusso ahí este bueno Pablo Gusso lo escuchará en, por internet no pero no no este bueno esperamos porque nos quedó tan cortito este programa tan lleno de, de cosas y ahora voy a leer el libro así que voy a tener muchas más preguntas ahí está ahí está por hacerte muchas gracias no, gracias a ustedes a vos, Edu un genio y la verdad un programa excelente y bueno, nada bien de la calle y como dice el indio hay que salir a ver qué escribe en la pared la tribu de nuestra calle ¿no? Uh -huh. bueno, y nos vemos el sábado aquí en Mar del Plata este sábado Eh, muy cerca de la radio ¿no? en Jara y San Martín para a las 2 de la tarde estaremos a propósito vencedor vencidos varios oyentes nos escriben videla <coughs> hay otros que mandan eh, plurales <coughs> dicen videla macera y agosti eh, bueno no hay, hay muchos oyentes que opinan lo mismo bueno este mmm... ¿Nos vamos? Escuchamos ahora El Terceto Que es cortina de este programa Pero El Terceto Un hermoso y maravilloso Terceto Con esta, con esta versión De Hasta Siempre Hasta la victoria siempre oreja.